Dejaré de vivir solo Desde entonces haremos un convenio Y así dejaré de Nie, nie, Y le puso cariño a cada ser Por eso es que aquí se quiere y se ama Y le puso cariño a cada ser Por eso es que aquí se quiere y se ama Para demostrar que soy cumplido Tiene que existir la compresión Para demostrar que soy cumplido Tiene que existir la compresión Muy cierto que el que le pone cariño Si quiere y adora es contestón Cierto que toque el que le pone cariño si quiere y adora es son. En la vida se quiere si existe comprensión En la vida se quiere si existe comprensión Al que quiere lo quiere